Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alguien de quienes niegan la fe. Pide desafiante que se abata un castigo que está a punto de suceder sobre quienes rechazan la verdad y que nadie podrá impedir, procedente de Allah el señor de las vías de ascensión a los cielos a él ascienden el ángel gabriel y el resto de los ángeles en un día cuya duración equivale a 50.000 años terrenales sé paciente oh muhammad ellos ven el castigo muy lejano como si nunca fuera a suceder pero nosotros lo vemos cercano ocurrirá el día en que el cielo adquirirá el color de los metales fundidos y las montañas parecerán lana cardada por su inconsistencia y nadie preguntará por la situación de ningún ser querido a pesar de que podrán verse unos a otros el pecador que rechazaba la verdad deseará librarse del castigo de la otra vida entregando a cambio a sus propios hijos a su pareja y a su hermano a la tribu que lo amparaba y a todos los habitantes de la tierra con tal de salvarse de ningún modo el fuego abrasador será su castigo le arrancará la piel de la cabeza y de todo el cuerpo El fuego llamará a quienes le dieron la espalda a la fe y se alejaron de la verdad. A quienes acumulaban riquezas y las atesoraban sin dar nada en caridad ni contribuir a la causa de Allah. Ciertamente, el hombre fue creado impaciente e inestable. Si se ve afectado por algún mal, se desespera. Y cuando es agraciado con la fortuna, Se vuelve mezquino, salvo quienes realizan el Salat, con constancia, y dan de sus bienes una parte en caridad, a los mendigos y a los indigentes, y quienes creen en el día del juicio final, y temen el castigo de su Señor. Realmente, nadie puede sentirse a salvo del castigo de su Señor, pero no puede sentirse a salvo del castigo de su Señor y quienes preservan su castidad salvo con sus esposas o con las esclavas que posean pues no serán recriminados por ello y quienes busquen algo más allá de lo que les ha sido permitido serán unos transgresores y también son una excepción quienes devuelven lo que les ha sido confiado y cumplen sus compromisos quienes mantienen sus testimonios con firmeza y quienes realizan el salat respetando su horario sus condiciones y todos sus elementos esos serán honrados en los jardines del paraíso pero ¿qué les sucede a esos que rechazan la verdad y corren presurosos a ti en grupos oh Muhammad y se sitúan a tu derecha y a tu izquierda y se burlan de los creyentes diciendo que si estos entran al paraíso ellos lo harán antes acaso piensan todos ellos que entrarán en el jardín de las delicias de ningún modo realmente los creamos a partir de lo que ya saben juro por el señor de los amaneceres y de las puestas del sol que tengo poder para sustituirlos por otros mejores que ellos. Y nada me impide hacerlo. Deja, pues, oh Muhammad, que quienes rechazan la verdad, sigan en su frivolidad y diversión hasta que les llegue el día prometido. Ese día saldrán presurosos de sus tumbas como si corrieran hacia una meta. Tendrán la mirada abatida y la mirada y estarán cubiertos por la humillación ese es el día que les había sido prometido